familiares, y quiero reiterarles que seguiremos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para encontrarlos. Estoy seguro que todos los argentinos estamos unidos en este reconocimiento. Es la tercera vez que vengo al Congreso a hacer la apertura de sesiones ordinarias. Y esta vez quiero iniciar diciendo gracias Gracias a todos los argentinos, a los que están en este recinto y a los que están afuera. Gracias por comprender que este es un esfuerzo que hacemos entre todos, trabajando juntos. Gracias por marcar el camino y elegir la verdad, aunque a veces incomode. Gracias por entender que las cosas llevan tiempo y que no hay atajos ni soluciones mágicas. Y gracias por comprometerse con el diálogo, que es la única manera de llegar a soluciones que incluyan a todos. A cada uno de ustedes con lo que estuve, se los dije en persona. Y a cada uno que siga encontrando en el futuro, se los voy a volver a decir. Gracias, gracias, gracias. Si hoy estamos donde estamos, es gracias al esfuerzo de todos pero lo peor ya pasó y ahora vienen los años en que vamos a crecer las transformaciones que hicimos empiezan a dar frutos a sentirse como la siente esa familia que no tenía ni agua ni cloacas si y ahora la tiene como la siente esa pareja de enamorados que no podía acceder a su vivienda propia y en estos dos años lo consiguió como lo siente aquel trabajador que vuelve a casa después de un largo día bajo la lluvia, y no tiene que embarrarse porque le llevamos la, el asfalto a su cuadra. Como la siente cada emprendedor que pudo crear esa pyme con la que soñaba. Y esto me llena el corazón de entusiasmo, porque ustedes me pusieron acá para emprender juntos este camino. Un camino distinto, que por fin nos está sacando de tantos años de repetir los mismos errores. Un camino de desarrollo en el que estamos combatiendo la pobreza para que nadie quede atrás. Y quiero dejar bien clara mi intención. Detrás de cada propuesta, de cada reforma, de cada transformación, está la responsabilidad y el amor con que he tomado esta tarea y siempre pienso en qué es lo mejor para todos los argentinos no vine a hacer lo que me conviene a mí o a mi gobierno estoy acá porque realmente quiero que cada uno de ustedes sienta que su vida mejora que tengan una, esa oportunidad concreta que antes no tenían que cada uno pueda ver cómo su vida va avanzando ustedes escuchan que algunos nos critican por ir demasiado lento ...y otros por ir demasiado rápido. Los primeros piden... ...un shock de ajuste... ...y a ellos les digo que acá venimos... ...a reducir la pobreza... ...y asegurarnos que ningún argentino... ...pase hambre. Y los otros nos piden... ...que nada cambie... Y yo les digo, si nada hubiese cambiado, estaríamos como otro país hermano que está en una desintegración social. Por eso, elegimos el camino del cambio con gradualismo. Un camino en el que todos los argentinos estemos unidos por el esfuerzo. Tenemos metas para bajar la inflación para reducir el déficit fiscal y como las vamos a cumplir vamos a dejar de endeudarnos y se van a multiplicar las inversiones en un país confiable tenemos que evitar los diagnósticos apocalípticos necesitamos coherencia templanza para recorrer el camino y avanzar de acuerdo a los tiempos que vivimos. En este contexto, hoy quiero proponerles una agenda de trabajo con desafíos concretos, que nos ayuden a seguir creciendo, pero sin desconocer la importancia de otros temas significativos sobre los que venimos trabajando. Los invito a trabajar juntos en esta agenda. Muy bien, bueno, más o menos hasta ahí, ¿no? Era lo que... Después vamos a escuchar un poquitito más, ¿no?